Pues eso es el sonido de ayer eh, domingo, ayer eh, día en el que Lubric Unión Deportiva lograba matemáticamente el ascenso a la primera andaluza. Un día perfecto el que se dio en la jornada ayer con una victoria de Lubric Unión Deportiva sobre Atlético Sanluqueño B por un contundente 5 a 0. No dio opción al filial sanluqueño el equipo de Miguel Domínguez, que ya en el minuto uno lograba adelantarse en el marcador y, poner y por tanto, poner el partido muy de cara para los intereses de Lubrico Deportiva, que estaba también pendiente de lo que ocurría, en este caso, en la localidad de Tarifa, donde Tarifa y Lasalle se enfrentaron dos equipos eh, rivales directos, Por el, directos, por el ascenso y por el eh, título también, o hasta el momento, o hasta ese momento, el Tarifa, por ejemplo, era candidato al título liguero. Un Tarifa que llegó a ponerse con un 2-0 a su favor y cuando parecía pues que el equipo tarifeño se iba a llevar los tres puntos y que la pues finalmente quedaría descartada de la lucha por el ascenso, el conjunto por puertorrialeño logró reaccionar y empatar el partido, pero... ...un resultado que ya favorecía en este caso... al ubrique Unión Deportiva... ...que una vez se enteró de ese empate... ...pues celebró de forma contenida, eso sí... ...el ascenso logrado a esa primera Andaluz... ...y decimos contenida no porque no fuera alegre... ...sino porque también, aunque eran conscientes... ...de que ya se había hecho historia... ...de que ya se había logrado ascender a esa primera Andaluza... ...los jugadores tienen la mente puesta... ...en que esto solo es un primer pasito... ...porque tiene muy, muy de cara... ...el llegar a proclamarse campeones de liga... ...para ellos restan dos jornadas... ...que van a ser súper interesantes... ...sobre todo, eh, trascendental va a ser... ...la del próximo fin de semana... ...¿y por qué? ...pues porque Lubric Unión Deportiva... Eh, ...juega en Prado del Rey... ...ante el Juventud de Prado del Rey... ...derbi serrano... ...en el que necesita ganar los tres puntos... ...si quieren mantenerse en esa lucha... ...por el título liguero... Y, por otro lado, el, su máximo rival hoy en día, el conjunto de Alcalá del Valle, que ganó, por cierto, también eh, en esta en esta jornada y que parece que es el único que mantiene el ritmo de Lubrico y Unión Deportiva, pues el conjunto del Alcalá del Valle recibe en casa al Tarifa, un Tarifa que con el empate de ayer se complica muchísimo un poco sin situación. Todavía sigue en zona de ascenso, pero ya no puede permitirse más pinchazos porque después de haberse mantenido durante casi toda la temporada en zona de ascenso, un revés en Alcalá del Valle eh, le puede poner las cosas muy difíciles y se dan otros resultados. Así que ese va a ser un partido a cara de perro el que eh, mida alcalareños y tarifeños en, en la próxima jornada, la trigésima tercera. Eh, eso, digamos, teniendo en cuenta todo el contexto que nos dejaba esta jornada, aunque hoy nos vamos a centrar en ese partido entre el Ubric, Ubric Unión Deportiva y el Atlético Sanluqueño, que por eh, lo logrado con esos tres puntos eh, parece que queda un segundo plano, pero no, un partido que se solventó por la vía rápida porque en el minuto uno, como decimos, Lolo tras una buena asistencia de peluca, ya adelantaba Lubrique Unión Deportiva. Un Atlético Sanluqueño, que no era mal equipo, muy joven eso sí, pero del que quizás se esperaba algo más eh, del pelea de lucha, dado que este equipo se está jugando la permanencia. Es más, la victoria del Rivera en esta en esta jornada eh, le ha puesto, pues, eh, una cosa complicada al conjunto de Atlético Sanluqueño que... Está tan solo tres puntos por encima del, del defenso. Y ya decimos, eh, quedan todavía dos jornadas en las que puede pasar de todo. Eh, como comentábamos, eh, en el minuto 24, Dani Chávez eh, remataba un saque de córner de cabeza y ponía el 2 a 0. Aquí ya aclaraba mucho el panorama y más cuando, posteriormente, era Álvaro el que, de la misma manera, rematando un gol de cabeza e imponiéndose a toda la defensa, conseguía el 3 a 0. Para redondear esta primera mitad, Fran... Tras eh, pase de Aníbal eh, conseguía batir en el, uno, un, en el uno contra uno a Luis y poner el 4-0 con el que se fue el partido al descanso. La segunda mitad no hubo reacción del equipo sanluqueño, el ubico Deportiva ya tenía los deberes hechos, eh, no había necesidad de decastarse más de lo debido y tan solo pues dio opción en esta segunda mitad a ver otro gol, el que marcó Peluca el vigésimo eh, tanto de su cuenta particular esta, esta temporada. Eh, como hemos dicho, terminó el partido se esperó un poquillo para saber el resultado del encuentro entre el Tarifa y la Salle y tras eh, conocerse el resultado, pues esa celebración de la que fuimos testigos. Eh, Radio brique fue testigo de esa celebración del eh, Ubrique Unión Deportiva con parte de su afición, los que se quedaron allí a, a esperar el cono conocer pues lo que eh, se dirimía en Tarifa y finalmente pues todos contentos y felices y conscientes, como hemos dicho, de que se ha dado un paso, pero que todavía queda otro más y es el que tiene que estar ahora en la mente de todos los jugadores. La Liga, ese título ese título liguero de la segunda andaluza que se consigue ascender como campeón, cosa que hasta ahora no ha ocurrido en el fútbol ubriqueño. Pues eso es eh, parte de lo que vamos a dedicar la mayor eh, eh, o lo que se refiere a nuestro programa de hoy lo vamos a centrar prácticamente en, en ese partido, en esa eh, segunda andaluza senior y en lo que dio la jornada. También hay que destacar que el viernes el Ubrico Unión Deportiva Benjamín perdía 7 a 3 ante el Comarca de Jerez en su último partido de liga cierra la temporada a falta de una jornada, pero con un partido el correspondiente a esa jornada que ya adelantó en su día el Ubrico Unión Deportiva, por lo tanto jugó para su último partido en Jerez finalmente va a terminar tercero de su categoría. La jornada además nos dejó más cosas, tuvimos ubriqueños... en el Campeonato de Andalucía de Ultratrail, el Ultra Mag Top Trail, en el que Eh, Manuel avelino bautista terminó en la posición 81 de la general con un tiempo de 16 minutos 45 16 horas 45 minutos 14 segundos la prueba era de 8 10 kilómetros mientras que en Mariñeve sánchez fue décimomocera de la categoría eh, femenina de la general femenina décima de la categoría de veteranas con el mismo tiempo 16 horas 45 minutos 17 segundos también tuvimos un ubriqueño en la trigésima de primera carrera popular de Marchena. En este caso, Juan María Ordóñez, componente de las Nutrias Pantaneras, que eh, terminó con un tiempo de 38 minutos 39 segundos, poco menos, poco más de 9 kilómetros de distancia era la prueba, es la pos posición vigésima de la general. También el club de senderismo Los Tres Caminos volvía a alzarse victorioso en otra prueba anterior, de el de la Copa de Andalucía de Travesía de Resistencia. La travesía 15ª Travesía de Resistencia, parte naturales de los balconocales el Estrecho, con sede en los barrios. Y el Fercá de Cabú Cadete eh, venció en su penúltimo partido de la Liga Regular por 71 a 46 al DKV Cadete. El Puerto le queda un último partido en casa. Si gana, además será Ubrique Sede de la fase final, al igual que puede ocurrir con el Cabu infantil de segundo año, que puede terminar como líder invicto y, por lo tanto, será el anfitrión de la fase final infantil de ese provincial de nivel B. Eso ya lo iremos confirmando en los próximos días. Y no olvidemos que hoy se disputa la segunda jornada del Grupo B del trofeo del petaquero de fútbol. Siete, nueve de la noche, de Piña de la Espiga, diez de la noche, Escuela, Patronato Municipal de Deportes, Dimopel. En esta ocasión, descansa el equipo de eh, Rojas Ubrique. Pues son algunas de las cuestiones que vamos a tratar nosotros en la jornada de hoy. Antes vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos.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 Ven a conocer las nuevas propuestas en Gazules Diseño Interior. Nuevas formas, nuevos diseños... ...nuevas texturas... ...un sinfín de posibilidades... ...para hacer de su hogar... ...un lugar único y personal... ...muebles, complementos... ...decoración, descanso, textil... ...además en azules ...nuestro exclusivo servicio de asesoramiento... ...para reformas de hogar... ...ideas y posibilidades... ...para aprovechar al máximo cada rincón... ...y para materializar sus ideas... ...con soluciones integrales... ...en decoración e interiorismo... azules Diseño Interior... ...estamos en calle San Juan Bautista número 13... ...junto al Mercadona... Azules Diseño Interior, segundo premio del concurso de escaparatismo 2017. 5 y 51 minutos de la tarde. Vamos a meternos de lleno en el resumen de la jornada de ayer de lo que dejaba ese partido entre el Atlético Sanluqueño B y el Ubrique Unión Deportiva. Más que por el partido, digamos, por las consecuencias positivas que ha tenido para los intereses del Ubrique Unión Deportiva, que la próxima temporada ya militará en la primera andaluza, que se dice pronto, pero ya cada vez la cosa se complica más y los rivales cada vez mucho más duros. Y equipo ya con una infraestructura consolidada y con una historia. Estamos hablando de este Ubrique Unión Deportiva que es un equipo bisoño, podríamos decir, ¿no? Con cuatro o cinco años de vida que han dado para mucho. Eh, vamos a centrarnos primero en lo que fue el partido de ayer, ese choque entre ubriqueños y sanluqueños eh, con intereses contrapuestos porque... Por una parte, como decimos, el Ubric Unión Deportiva tenía la primera posibilidad real de materializar su ascenso a la primera andaluza. Por contra, su rival, el Atlético Sanluqueño B, con una posición mmm, ligeramente eh, cómoda ¿no? para conseguir la permanencia, pero con la necesidad de puntuar. Eh, la cosa se ha complicado ¿eh? para el equipo oh, sanluqueño, sobre todo por la victoria de Rivera ante Prado del Rey Un Prado del Rey que se desplazó tan solo con diez jugadores hasta paterna y cayó por cuatro goles a dos Eso le ha permitido al Rivera Club Deportivo acortar distancias porque a, el, el Atlético Sanluqueño es el equipo que marca digamos la salvación Y ahora mismo lo tiene tan solo eh, tres puntos a falta de dos jornadas Pues se esperaba, como decimos, se esperaba más de este Atlético Sanluqueño, pero a las primeras de cambio, Lubric Unión Deportiva dio el primer golpe. Un saque en largo de Alberto desde la portería, que era bajado con calidad por peluca, que, bueno, pues asistía en eh, pase a, a, al hueco eh, para la llegada de Lolo desde atrás, que eh, en el mano a mano ante el portero cruzaba y conseguía... ...poner el 1-0 a 0 en el marcador de Lirio... ...en la grada que estaba viendo... ...pues que muy pronto se ponían las cosas... ...a favor de los intereses del Ubrique Unión Deportiva... ...aparte del gol... ...fueron los primeros minutos de tanteo... ...el Ubrique Unión Deportiva... ...con mayor intención de eh, terminar de romper el partido... Eh, ...en este caso intentaba... Eh, ...buscaba el, el segundo gol... ...de hecho en el minuto 16... Eh, ...un centro de peluca fue desviado por un defensa... ...y el balón se estrelló en el larguero... ...estuvo a punto de ser el 0-2 y dos minutos más tarde... ...era el eh, delantero sanluqueño Juanjo... ...el que ponía en aprietos a Alberto... ...una jugada dentro del área... Eh, ...su tiro se iba a la escuadra... ...pero la buena intervención del joven metabriqueño... ...evitaba el empate... la el Atlético sanluqueño... ...tenía pues alguna que otra llegada... A, a la portería briqueña Pero con escaso peligro La verdad que la defensa estuvo correctísima En la jornada de, de ayer Corría el minuto 24 Cuando el Ubrique Unión Deportiva eh, El Ubrique Unión Deportiva Botaba un córner Y entre ellos Se eh, alzaba la figura de Dani Chávez Para rematar el balón eh, De cabeza Y poner el 2 a 0 Pues eh, un, el partido Que eh, parecía que en este caso se mmm, no se sentenciaba Pero eh, sí se ponía ya las cosas muy claras Para el conjunto ubriqueño El Ubrico Deportiva no se contentó con esto Siguió eh, buscando la meta rival En el minuto 30, la media hora del partido El central Paco Naval sacó bajo palos Un tiro muy flojo de Mario Que se iba a colar dentro de la portería visitante Y en el 37 llegó el 3-0 un gol muy similar al del Dani Xavi, pero en esta ocasión el protagonista fue eh, Álvaro, Álvaro que remataba un córner, eh, también imponiéndose a toda la defensa, un bello remate de cabeza para poner el 3 a 0, y la guinda al pastel en esta primera parte la puso Fran a pase de Aníbal, Aníbal asistía Fran, que bueno, pues eh, conseguía, Eh, pone eh, ...quedarse solo ante el portero... ...y en esta ocasión le ganaba la partida por bajo... ...y conseguía el 4 eh, a 0... Eh, ...con este resultado se iba el partido al descanso... Eh, ...de la segunda parte... ...tras eh, esa buena imagen que ofreció el equipo Lubric Unión Deportiva... que eh, pues había esperar al menos una reacción... ...de orgullo del Atlético Sanluqueño... ...dado pues lo que se estaban jugando pero el Ubrico Unión Deportiva estuvo muy serio en esta segunda en esta segunda mitad demostró tener tablas y lo único que hizo redondear el marcador que llegó en el minuto en este caso 70 el gol de Peluca que cogía un pase eh, también al hueco Se quedaba solo ante el portero, lo regateaba iba, y batía al meta, conseguía el gol eh, a puerta vacía prácticamente. Era el definitivo 5 a 0, el gol que redondeaba ese marcador, una victoria que bien vale un ascenso para el Ubrique Unión Deportiva. De ahí, a los últimos minutos, pues eh, pendiente también de Tarifa, de cómo iba el marcador, de ese empate, de que pitaran el, el, el colegiado de que Krasaye lograda no es lograr a ese, ese gol que eh, no no hubiera permitido que el ubbricuón deportiva matemáticamente hubiera logrado el ascenso. no llegó y por lo tanto celebración eh, para los ubriqueños que se quitan pues o cumplen en este caso el primer objetivo de la temporada que se habían marcado que era ascender y ahora queda el segundo el pelear por el, el título liguero eh, ser campeón a ascender como campeón a esa primera andaluza Vamos a hablar en primer momento con el entrenador y uno de los artífices de todo esto, con Miguel Domínguez, que lo tenemos al otro lado del, del teléfono. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Lo primero no era buena y el ascenso que, que ya se hecho más que celebrar un logro, en algunos momentos ayer parecía que se quitabais un peso de encima, ¿eh? Primer lugar sí, ¿no? Muchas gracias. Y sí, la verdad que sí, ¿no? Ha sido... Sabíamos que más más temprano iba a llegar, pero la verdad que la espera se hizo larga, ¿no? Y como prueba tiene que, que una vez que terminamos el partido no tuvimos que esperar 10 minutos más para poder saber resultados de Tarifa que hasta el último minutos hemos estado sufriendo, ¿no? Pero la verdad que muy contento y, y muy orgulloso de este equipo. Uh -huh. Lo primero del partido, ¿se esperaba quizás mucho más de este Atlético Sanluqueño que, que en la primera mitad se llevó todo un repaso, ¿eh? Sí, la verdad que es un filiano, como que dije, que seguramente puede dejaría jugar fútbol, ¿no? pero en el momento que estamos nosotros aquí no se podía escapar ningún punto y, al, y así lo reflejamos sobre todo en la primera parte, ¿no? donde se, creo que al descanso ya el partido estaba listo para la sentencia. Como decimos, un, un filial que se estaba jugando la, la permanencia y, se la está, y todavía se la va a jugar la permanencia en la categoría, <tose> Eh, se agradece no que apueste por el, por el fútbol Estos equipos filiales que no vengan a encerrar Si a no dejar jugar Pero eh, entiendo que en la primera vuelta dio, Dieron mejor imagen que ayer ¿no? Sí, allí nos lo pusieron Un poco más difícil ¿no? Aquí traían también juveniles que jugaban en el división 2-11 Que nos dieron y, y la verdad que es que la primera parte A partir del minuto 15 por ahí pues Se le vino un vendada en lo alto ¿no? También nos, nos ayudó Ese gol tempranero en el minuto 1 y ya a partir, como te dices, del minuto 15, pues ya le cayó el saparrón que, que se le vino hasta antes de descanso, ¿no? Porque con ese gol de Lolo ya la, la cosa era, digamos que en parte se quitaban un poquillo los nervios, y la cosa era limitarse a controlar la situación y esperar que, que alguna ocasión llegara, ¿no? Y, y bueno, llegaron y además a balón parado, que fue como remataste y como sentenciaste y el partido. Sí, pues quiera, quiera o no, es eh, el primer gol pues, nos tranquilizó mucho, ¿no? Creo que le dio al equipo unos buenos síntomas porque la verdad que si lo mejor llegan a haber pasado los minutos y no fuéramos metidos pues fueran pasado fueran ido pasando los minutos lo menos no fuéramos puesto más nerviosos, ¿no? Pero vino bien el primer gol, metimos el primer gol y nos dio tranquilidad y ya luego pues estuvimos muy bien de nuevo balón parado, ¿no? Que llevábamos mucho tiempo sin meter un gol de balón parado y, y la verdad que ayer pues lo ejecutamos muy bien. Se vio muy concentrado desde el primer minuto, ¿eh? Sí, eh, como te dicho no el equipo sabía perfectamente lo que había en juego y, y así lo demostraron ¿no? la seriedad y, y el planteamiento sobre el campo se veía que se veía que nosotros nos estábamos jugando el poder ascender y ellos como quien dice pues no se jugaban nada no puesto que, que ahora también cuando con los tres puntos que le tienen que dar por la retirada del federico mayo pues pues ya estarán salvados no también habrán consegui zoviético y mm -hmm. Oye, eh Miguel, ¿viste ayer apostar por retrasar a Dani Chavi adelante Álvaro al centro del campo donde parece que tiene mucho más llegada, ¿no? Sí, era lo que queríamos con Álvaro en medio campo, pues era que metiera la fuerza que la fuerza y la garra que él le pone al partido, ¿no? Y la intensidad esa, ¿no? Y con Dani y Chavi y Carlos atrás, pues la verdad que el equipo está muy serio y muy y muy tranquilo. Mhm. Uh -huh. Eso ya decimos, una primera parte, donde se fuiste con esa ventaja de 4-0. La segunda, pues era cuestión de dejar pasar los minutos y, eh, porque decimos, ya la fuerzas no es que estén a lo justo, pero ya estamos afinando de temporada y era un, eh, seguir apretando era un desgaste innecesario, teniendo en cuenta que todavía os quedan dos envites bien duros y, bueno, vivir con nervios lo que pasaba en Tarifa, ¿no? Porque parece que la cosa está, estaba muy clara con ese 2-0, pero bueno, los últimos minutos las hay apretó, ¿eh? Sí, la verdad que, que te, te tuvimos la fortuna de saber el resultado que, que había Tarifa, ¿no? A descanso nos dieron que iba 2-0 ganando y, y cuando llegaba 10 minutos de la segunda parte pues nos dieron que iba 2-2, ¿no? Entonces ya te citan si los nervios. Bueno, no los no nervios, ¿no? Uh -huh. La tensión de, de que si ayer era la primera oportunidad, pues como se hizo, lo mejor es era, era cerrar el ascenso a la primera que se pudiera, que nosotros hicimos nuestro trabajo y... ...por fortuna pues se dio el resultado... ...que nos convenía allí en Tarifa. Uh -huh. eh, hubo celebración tras eh, el pitido final... Y, ...y como tú dices, tras esa espera... Tra ...para conocer el resultado de, de Tarifa... ...bueno, teníais preparado allí... ...esas camisetas conmemorativas... Eh, ...pero poco más... Eh, ...supongo que una celebración algo contenida... ...porque la celebración gorda... ...tiene que estar todavía por venir, ¿no Miguel? Sí, bueno, algunos como se metan... otra celebración gorda... Porque algunos han terminado ya con el zoo saliendo, ¿no? La verdad que lo tienen más que merecido y sí, tampoco queríamos celebrar mucho. Es normal que se celebre porque lo que hemos conseguido, pues la verdad que es muy bonito. Pero ahora mismo en nuestras cabezas ya desde desde hoy ya lo único que pensamos en Prado de Rey y en la zague, ¿no? Intentar intentar poner broche de oro a la temporada y terminar siendo campeones. Uh -huh. Miguel, no sé si preocupa de alguna manera la, la gasolina del equipo. Rinda buen nivel, pero ya se va notando el cúmulo de partidos, ¿no? Sí, la verdad, somos... No hemos quedado al final con una plantilla, empezamos mucho, pero nos quedamos con una plantilla de 18 o 19 jugadores y, quiera no, pues... La base del equipo, que son 6 o 7 jugadores, pues han jugado casi todo el año, ¿no? Y la verdad es que ya llegando a estos momentos, pues... Se nota, ¿no? Pero la verdad es que... Que ellos rinden bien, siguen trabajando muy bien y... Y los dos partidos que quedan, que... Seguramente, pues, vamos a dar la cara a los dos y por, el... y por el físico no será. Podremos, a lo mejor... No... Gana por otras cosas, ¿no? Pero por físico creo yo que no va a hacer. Supongo que, va, que van a ser dos partidos que no se va a querer perder nadie, ¿eh? No, no. Es más, ya también llevamos 18 jugadores, que es la primera vez que lo hemos hecho en esta temporada, para porque los lo que conseguimos ayer partícipe todo el mundo, ¿no? Desde el UI que vende las entradas hasta el que nos lleva el agua, ¿no? Así que quisimos darle ese premio a todos y porque no se lo tienen más que merecido, ¿no? Por eso hicimos los 10 cambios en la segunda parte y, y así pudieron tener estos dos minutos. La 33a jornada va a ser apasionante sin duda, derbi serrano, donde se vaya a jugar mucho mucho de, de las opciones, muchas de las opciones de terminar como campeones. ¿Qué tipo de partido te esperas, Miguel? Pues como bien entiendo los partidos con Prado de Rey, partido que como si fuera una final donde ellos no van a regalar nada y a nosotros lo único que nos valen son los tres puntos, ¿no? Así que nosotros iremos allí a Prado de Reyes ya por los tres puntos y el tipo de partido que esperamos, pues, puede ser un estilo de la primera huerta donde ellos se encierren un poco o porque no creo que vayan a venir a por nosotros. Así que un partido tipo espera, que sabemos, lo tendremos que trabajar bien, pero que si hacemos las cosas bien, pues seguramente nos traemos algo positivo allí, seguro. Uh -huh. Un Juventud de Prado de Rey, por cierto, que este último partido de Liga eh, ante el, el Rivera se desplazó a Paterna con tan solo 10 jugadores. Parece que su Liga ha terminado antes de tiempo, ¿no? Sí, llevan ya unos cuantos partidos, que sobre todo cuando van fuera de casa, pues llevan jugando 10 jugadores, ¿no? Pero eso no tiene... nosotros eso ni paramos a pensar porque sabemos que que el domingo cuando vayamos allí seguramente tengan a todos los jugadores disponibles. Uh -huh. Así que no creo que jueguen con nosotros con 10 uh -huh. Esta temporada, como saben, en el juventud de Parado de Rey han militado jugadores ubriqueños. En los últimos eh, cursos está David Canto, que es un fijo, y este año se incorporaban tanto Monte como Montero, exjugadores de Lubrico y Unión Deportiva, que parece que, que ya no están, ¿no?, con los pradenses. Supongo que será un alivio tanto para vosotros como para ellos, ¿no?, por su pasado. Pues sí, ¿no? La verdad que son dos grandes jugadores y aunque a mí me gusta ganarle a los equipos con que tengan todos los jugadores, ¿no? No que tengan baja, igual que a nosotros. Es donde se ve el potencial de, de, del equipo, ¿no? Pero sí, la verdad que serán dos baja sensibles para ellos y, y nada, será otra final de las cuatro que nos quedaban, que hemos ganado dos pues esperemos ganar las dos que quedan. Da la impresión que vais a estar arropados en cuatro vientos, donde siempre es difícil ganar, pero eh, entiendo que va a haber... No voy a hablar de desplaza desplazamiento masivo, pero sí mucha gente va a intentar acompañaros, porque, bueno, pues la ocasión la pinta, ¿no? La pinta en calva, ¿eh? Pues sí, seguramente sabemos que, que nuestra afición allí siempre nos acompaña. La verdad que también desplazarse fuera, aunque sea Prado Rey que está cerca, pues pues cuesta, ¿no? Nos cuesta a nosotros que perdemos todo el día y maneras de que quiera haber solamente el partido, ¿no? Uh -huh. Pero que sí, que seguramente allí pues nos sentiremos arropados como nos sentimos en todos lados donde vengan 5, 10, 15 o 20. Uh -huh. Bueno, esta jornada Tarifa y Alcalá del Valle también, bueno, se enfrentan entre ellos, se juegan la vida tanto uno como otro para sus diferentes objetivos o los mismos, porque eh, el ascenso está en la cabeza de los dos, que Alcalá lo tiene más claro Tarifa con ese empate Parece que se le complica la cosa un, un poco en estas últimas jornadas y entiendo que todo lo que sea que no gane el Alcalá del Valle o se puede dejar en bandeja la Liga, ¿no? ¿Van a estar o se van a mantener como en estas últimas jornadas los horarios similares para vosotros y para para ellos? Pues no sé, ¿no? La verdad ni sabemos a la hora que juegan ellos ni nosotros tampoco sabemos a qué hora juegan en Prado Rey. Uh -huh. Así que... Pero vale, que como nosotros venimos diciendo semana atrás, nosotros lo único que tenemos es que mirar nuestros resultados. y si nosotros ganamos en Prado Rey, dependemos de nosotros para hacer campeones. Así que con eso hacer la mentalidad. Que luego allí en Alcalá se da un resultado que nos convenga, ¿no? Pues bienvenido sea. Pero no creo que el Alcalá, jugándose lo que se está jugando, y la raya que lleva, creo que se debe punto con el Tarifa. Uh -huh. A ti personalmente, eh, <risa> si hubiera que celebrar un título liguero, ¿dónde preferirías hacerlo? En Prado de Rey es la primera... La, la semana que viene o esperarte a, a ganar aquí a la Salle y poner un poco más de nervio, pero al menos hacerlo ante, ante tu afición. Si se da la oportunidad de conseguirlo en Prado de Rey y podemos hacerlo en Prado de Rey, a la primera que venga mejor, uh -huh. antes que dé a pasar oportunidades, ¿no? Que si no, si no puede en Prado de Rey, hombre, pues el escenario aquí en Ubrique con nuestra gente sería maravilloso, ¿no? Pero que nuestro primer objetivo es, como te he dicho, nosotros ahora mismo lo único que pensamos es conseguir los tres puntos en Prado de Rey para que nos dé esa opción de si podemos cerrar a quien ubrique la ser campeón, ¿no? Porque uh -huh. si ganamos en Prado Rey pues aquí quien ubrique hasta con un empate seríamos campeones, ¿no? Uh -huh. Oye, Miguel, ya, ya más a, para para finalizar y a, y a modo pues, de conclusión no solo de esta temporada sino de las anteriores porque sin duda ha sido el ascenso más brillante de los logrados eh, de los en, en estos últimos años han logrado dos ascensos más y sobre todo hay que valorar que ya se va a jugar la próxima temporada en toda una primera andaluza, ¿eh? Ya la cosa sí, se pone ¿no? más seria. Sí, la verdad que sabemos a la, a la categoría que vamos, pero tampoco vamos a tener porque creemos que con el potencial del equipo más, más cuando confeccionemos la plantilla ya para el año que viene, pues creemos que en esta categoría vamos a poder... Aparte de que vamos a disfrutar, vamos a dar la cara, ¿no? Uh -huh. Y... Y este, este ascenso creo que, que es parte del trabajo que comenzamos el año pasado cuando cuando la segunda vuelta que cogió la racha este equipo, ¿no? Que de, yo creo que ahí es donde fue se empezó a fraguar lo que ayer conseguimos, ¿no? Han sido un año y seis meses intensos de trabajo, donde es de agradecer la actitud de los jugadores y, y allí tuvieron ellos su recompensa, ¿no? Porque ellos son los principales... Los demás estamos como quien dice para ayudarle pero sin ellos no no sería posible nada. Una temporada, sobre todo, marcada por esa gran regularidad que ha mantenido el equipo, que es lo complicado, ¿no? Ganar una liga o ganar cualquier competición de regularidad, liga, en cualquier modalidad deportiva, es lo difícil, ¿no? El, el conseguir que, que el equipo o que la persona en sí esté siempre a un nivel de exigencia mayor alto pues nada miguel lo vamos a dejar eh, lo primero eh, darte la enhorabuena ¿no? por ese trabajo eh, llega ahora los frutos de ese buen trabajo por ese ascenso logrado insistimos tiene que ser eh, el primer paso del paso más grande que tiene que darse en estas dos últimas jornadas porque queremos y estamos convencidos de que el equipo va a conquistar ese ese título de liga que muchas gracias miguel que enhorabuena y nada a cuidarse esa tos Pues muchas gracias a ustedes, Jesús, ¿no? y, y agradecer a todo el mundo que estuvo de allí presente y, y el que nos acompaña durante todo el año con su apoyo. ¿no? Y sobre todo pues felicitar a los jugadores que, como te he dicho antes, son son los principales protagonistas. Uh -huh. Nada, Miguel, muchas gracias. Un abrazo. Pues venga, Jesús, gracias. Ah, hasta, hasta luego. luego. Ahí quedaban las eh, palabras del técnico de Lubrique Unión Deportiva, pero nosotros, como siempre, estuvimos ayer en el Antonio Barbadillo para ser testigos de ese ascenso de Lubrique Unión Deportiva y por eso, una vez que se confirmó, posteriormente tuvimos la ocasión de eh, hablar de poder intercambiar impresiones con algunos de los componentes de, este, de estos equipos eh, de este equipo de lbric unión deportiva tanto con los capitanes carlos hill como paco también con álvaro el jugador juvenil que este año debutaba con el equipo señor y que ha dado pues eh, un espectacular no el nivel que ha mostrado esta temporada este joven jugador que se ha convertido en uno de los baluartes de, de este proyecto Ha cogido galones eh, Y los compañeros también se han rendido a, a Álvaro González Y también con Lobo Que nos anunciaba eh, Aunque sus compañeros ya lo, lo, No lo adelantaban antes Que este segura, esta seguramente sea su última Temporada en activo Pasamos a escuchar como decimos eh, Esas eh, palabras Esas entrevistas que tuvimos Con los jugadores después del partido Bueno, estamos con Carlos hill que capitán de este equipo que hoy ha conseguido el ascenso a la primera andaluza. Carlos, buenas tardes y enhorabuena. Eh, buenas tardes, gracias. hombre Al final, sin tanto sufri sufrimiento como se esperaba, se ha logrado la victoria hoy, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido un partido tranquilo. Hemos empezado en el minuto 5 ya, creo, ganando un más cero y ya ha sido una victoria cómoda, la verdad. Sí. Uh -huh. Muy concentrado hemos visto al equipo en el, en el día de hoy, consciente de lo que se, se jugaba y no ha habido nervios, ¿no?, ¿o pues sí? Hombre, al principio sale un poquito con la incertidumbre de cómo se presenta el rival, pero la verdad es que estábamos todo el mundo concentrado, teníamos muchas ganas todos de, de jugar y de ganar, e intentar esperar que fallara el azar en Tarifa, ¿eh? y la verdad es que hemos no salido muy bien con el equipo. Habí estado durante el partido eh, enterándose del resultado que se levantarifa. Sí, yo creo que detrás de banquillo estaba Juan Aguafiel con el teléfono, alguien un contacto que tenía allí en Tarifa y va diciéndole cómo era el resultado, ganan 2-0 al descanso y al final han empatado y un poquito de sufrimiento, pero bien Y ahí esperando en el centro del campo ¿no? esperando, que... esperando para celebrar la, el ascenso Y ese resultado que con el que se consigue el ascenso Y que en parte yo no lo veo muy mal El empate, mejor que ganar al Tarifa Porque ahora digamos que la celebración es contenida Porque os quedan dos partidos para hacer historia ¿no? Sí, claro, ya ahora Esperar de no pinchar estos dos partidos Nos vale un empate y una victoria para ser campeones Ya que estamos ahí por, por lo menos para tener otra celebración De este campeón La primera del ascenso es esta Y de la semana que viene o la otra en casa aquí con la falla intentar de celebrar el campeonato como primero. Se está haciendo larga la liga, ¿eh? Oh, no, hombre, un poquito, un poquito. La verdad es que, que hemos, hemos llevado un, unas cuantas de semanas... ...con resultados que, que nos están apretando mucho los equipos de atrás... Y, ...y los nervios entre que ya el equipo está un poquito bajo de efectivo ...entre lecciones y todo, pues ya se va haciendo un poquito más, más pesada en ese sentido uh -huh. entiendo que, que otra otra temporada con los números que habéis registrado hasta el momento creo que incluso con, con un mes antes de que finaliza la liga ya sería el campeón ¿eh? eso no nos da una, una cierta imagen de cómo está siendo este año la, la categoría Sí, ¿no? la verdad es que hay ocho equipos ahí que están ganando todo y, y lo único que hace pinchan estos equipos es enfrentamiento directo y, y cuando va a un campo difícil como Rivera o medina o cosas así y la verdad es que que la parte harta está muy destacada de, de la parte noble, así, y la parte de abajo. Por último, dedicatoria a la afición, ¿no?, en la celebración celebraciones. Claro, la verdad es que esta victoria y este ascenso va por ello. Lleva todo el año aquí apoyándonos, dentro y fuera, cuando pueden viajar con nosotros. Y la verdad es que lo dan todos, días de lluvia, día de tiempo están aquí apoyándonos. Y la verdad es que esta victoria y este ascenso va por ello. ¿vale? Nada, Carlos, muchas gracias y enhorabuena. Eh, muchas gracias a ti, Jesús. Bueno, y estamos ahora con Paco Pérez, otro de los capitanes de este Ubrique Unión Deportiva que hoy ha logrado matemáticamente el ascenso. Paco, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, tú. Un partido en el que no has podido estar de inicio, pero que lo ha celebrado como el que más, ¿no? Bueno, claro, lo importante era el ascenso del equipo y las cosas individuales son aparte. todo es un juego de equipo y, y nada, ya ha sido Torreontes. Eh, ¿Esperabais un partido tan plácido como el que se ha dado hoy? Pues la verdad es que no, porque allí ellos son chavales jóvenes que jugaban bastante bien al fútbol nos pusieron en apuro Aunque querían sacar pelota de atrás y nos regalaron un par de goles y, y ya fue todo más fácil Pero hoy la verdad es que ha ido todo redondo porque no esperábamos esto, esperábamos quizás ganar pero no con la facilidad que ha sido La primera parte que han hecho ha sido espectacular uh -huh. ...sobre todo la importancia de marcar en el minuto 1 ¿no? Claro, hemos marcado en el minuto 1 ...y aquí era uno del equipo, se asienta en el campo de otra manera... ...coge confianza y ya ha sido todo un vendaval hacia ellos. Comentábamos que no es que eh, tengáis presión del entorno... ...pero creo que cada uno en sí mismo... Eh, ...teniendo en cuenta lo que se jugaba en estas últimas jornadas... ...algo de temor teníais ahí, ¿no? Después de el trabajo bien hecho durante toda la temporada... ...a ver si no se estropeaba y, y eso ahora se lo habéis quitado ya, ¿no? Sí, claro, perdimos cinco puntos de seis posibles... ...hace dos o tres semanas... Y la verdad que estaba ahí la cosita esa de la presión de tener que ganar a ganar, pero cuando jugamos el martes en espera y ganamos, ya lo vimos todo de otra manera y y hacía frío, vamos a conseguir. Primer paso, primer objetivo cumplido, ahora queda hacer historia. Hombre, claro, nosotros vamos a por la liga ahora y vamos a seguir trabajando igual con la misma ilusión y las mismas ganas y vamos a por el campeonato. Uh -huh. El eh, próximo rival es Prado del Rey, un derbi serrano ¿no? para, para meterle más mordo digamos, a este final de, de temporada y supongo que habla desplazamiento de muchos hurriqueños a, a ese campo, Prado del Rey, ahora parece que no está eh, como hace digamos un par de meses, ¿no? vamos sí. a ver lo que, nos esperamos allí, lo que nos espera allí. Sí, han tenido algunas bajas y eso, pero seguramente contra nosotros seguro que van todo porque es un derbi seguro que nos quieren ganar. No, ...pero vamos, a los que se juegan en el partido largo somos nosotros... ...nosotros tenemos que salir desde el minuto 1 ...el domingo que viene a por los tres puntos... ...y tenemos que sacar cuatro para ascender... ...pero nosotros vamos a ir por los seis... ...y al ascender digo, no mentira... Para, ...para el título... ...y, y nada, y, a, y allí iremos a por los tres puntos. Cuesta trabajo eh, ganar en Prado del Rey, ¿no? ...al menos en esta última temporada. Sí, es muy difícil porque nosotros queremos jugar furbo ...ellos juegan más trabados... ...más parones y esto no nos conviene a nosotros... ...mucho juego aéreo, muy físico... Y, ...y claro, el ambiente también que hay allí es complicado... ...pero bueno, yo confío en este equipo... ...y creo que sacaremos los tres puntos hacia adelante. ¿A quién podemos dedicarlo de hoy? Pues a toda la afición, a toda nuestra familia... ...nuestras novias que nos aguantan... ...que perdemos mucho tiempo aquí... ...a todos los que nos apoyáis y nos apoyan... ...y nada más... ...y también la creatización de todos nosotros... ...del tiempo que echamos... Todo junto pues se ha recompensado hoy... aquí en el Guadalijo se, se ha recompensado. Nada Paco, muchas gracias y enhorabuena. Venga, a ti y a tú. Estamos ahora con Álvaro González, jugador del Ubrique Unión Deportiva que ha conseguido hoy el ascenso a esa Primera Andaluza. Álvaro, buenas tardes y enhorabuena. Buenas, gracias. Y autor de dos de los tantos de, de su equipo en el día de hoy en esa goleada al Atlético Sanluqueño. ¿Esperaba y un partido tan cómodo? No, bueno, ellos estaban jugando el decente y quieras que no. Eh, lo más seguro es que que fueran a hacer algo más pero hemos empezado bien con los goles prontos y, y la verdad es que, que hemos encarreado bien el partido y hemos sabido llevarlo bien se os ha visto más más concentrado ¿no? que, que en otros partidos eh, digo yo que estaría muy concienciado con lo que había bien el juego ¿no? claro es que si teníamos que ganar para ascender sino es que o si perdía muy ganaba, por ejemplo la fallen no se nos ponían a tres puntos y quieres que no podría peligrar perrar ascenso e incluso la última nada contra la falla nos podríamos jugar ahí muchas cosas entonces sabíamos que era un porte importante y lo hemos resuelto bien Ajá. Se ve esa comunión también con la afición no eh, en la celebración entre el equipo eh, ahora sí se, se nota no ese mensaje de que todos somos uno y ¿no? sí, la verdad, eh, quieras que no, la afición va a verte y te anima mucho y, y quieras que no, te da un, un, un empujón que muchas veces hace falta eh, No se te motiva más quizás Oye, Álvaro, ¿cómo consigue un jugador juvenil, digamos, coger esa posición que has tenido dentro del equipo? Eh, todos los compañeros te admiran, en cierta manera. Eh, ¿Cómo lo has logrado? Bueno, con trabajo, sobre todo, vaya, pero buena relación con ellos. Y la, la mayoría de la culpa la tienen ellos porque me han integrado muy bien al grupo. Quieres que no son lo, lo principal, con una confianza que te dan... Y eso te hace ser, ser mejor jugador ¿Has disfrutado este año con el rubriqueño? Claro, eso me hice pregunta, vaya uh -huh. Le decíamos a, a Carlos eh, Una celebración en parte un poco contenida Porque ahora tenéis otro objetivo, ¿no? Digamos, sí. ese ese sueño de poder hacer historia en el fútbol rubriqueño ¿no? Claro, ahora vamos a por, el, a por el primer puesto, eso está claro eh, No vamos a ir... La, la cosa está... A ver, el objetivo principal está eso Pero eh, tenemos que buscar... Lo mejor, vaya uh -huh. Entiendo yo que hasta ahora también ha habido En parte, no presión del entorno Sino de vosotros mismos, ¿no? De haber estado toda la temporada ahí liderando En las primeras posiciones Y prácticamente a falta de dos jornadas No tener todavía eh, nada uh -huh. cerrado Ahí se quitáis un peso de encima bien grande, ¿no? Pues sí, la verdad Es que desde el primer partido hemos estado en cabeza Si no, hemos estado segundo tercero Y llevábamos mucho tiempo en, en primer puesto lo que pasa que claro, los, los equipos empiezan a mejorar, a ganar partidos y quieras que no se nos, han, se nos apegan un poco Y bueno, sí, también certifica ya la cosa uh -huh. Se compensa, ese, eh, digamos, eh, físicamente, ¿no? Ya al final de temporada se notan ya los kilómetros en las piernas, se compensa con la ilusión, ya ves, Eso sí, ya se nos está notando, a mí por lo menos, que los músculos te, te empiezan a fallar, quieras que no Y, pero bueno, la ilusión de ascender y eso te lleva para adelante. Vaya. Nada, hablar muchas gracias y enhorabuena. ¿eh? Muchas gracias. Bueno, y estamos ahora con otro de los baluartes de este ubico Deportiva que ha logrado el ascenso en el día de hoy, con Antonio Flores, con Lobo. Buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes y gracias. Vaya partidito que hemos tenido hoy, que todos nos esperamos mucha más tensión y al final, en, prácticamente en el primer minuto, casi que ya ha mmm, dado una... ...declaración de intenciones, ¿no? La verdad es que sí, que no hemos, hemos empezado el partido muy intenso... ...hemos presionado muy bien... ...y nos hemos metido dos goles muy rápido... ...y yo creo que eso nos ha eso, relajarnos y jugar lo que sabemos... ...y hemos eso divertido a la afición. Uh -huh. Que vuestro objetivo, primero era el ascenso... ...ya está cumplido, aquí lo hemos celebrado... ...pero como decíamos con, con tus compañeros... ...una celebración en parte contenida... ...porque tú además eres uno de, de los que lo dice... ...que hay que ir por la liga, ¿no? Pues por supuesto, ya que estamos aquí... ...y dependemos de nosotros mismos... ...tenemos que ir por la liga... ...porque no queda otra... ...ya estamos ahí... ...a dos o tres puntos del segundo... ...jugándonos los ...y podemos ganar la liga perfectamente... ...porque dependemos de nosotros... ...no dependemos de nadie... ¿Una liga que se está haciendo larga? Bastante, a mí por lo menos bastante... Uh -huh. Digamos que a ti para no verte correr... ...habría que cortarte una pierna... Eh, ...en el grupo como está... ...yo creo que ya... Eh, ...quedando dos jornadas... ...ya se nota, ¿no? ...que empezaste ahí en julio... ...del año pasado y, y quieras que no... ...eso se nota en las piernas, ¿no? Eh, claro que se nota, yo ya tengo una edad razonable... ...yo tengo 38 años, tengo dos años de disco... ...después me salgo a trabajar y me vengo a estrenar del tirón... ...el trabajo, mi trabajo es de pie todos es que no me lo ...yo me lo noto más que ellos, pero... ...yo me meto ahí en el campo y me da igual... ...estás lesionado y me pongo a correr como el primero. Eh, ¿Con qué se compensa? Digamos en grupo, no en, en, en sentido particular ...con qué se compensa el estar ya, digamos... ...un poco cansado, quedándote dos jornadas... ...y, y jugándote el, el, la liga, la ilusión... Eh, el, el sueño de, de hacer historia en el fútbol ubriqueño? yo pienso más que la ilusión del grupo que, que hay que hay un grupo muy bueno aparte la, la historia por supuesto que eso nos ha conseguido en Ubrique nunca un ascenso con un, con un campeonato liguero yo creo que es muy bonito para el pueblo y aparte por la ilusión del grupo sobre todo por eso porque llevamos todo el año luchando para esto luego creo que tienes ya muy meditado y muy pensado que este año puede ser tu último eh, 90% que sí Porque ya que ya los huesos, ya las piernas las tengo fatales, me duelen mucho cuando termino un entrenamiento no duermo bolas, no sé. Y creo que el 90% no me había desvinculado del equipo, no. pero me había aparta un poquito. Una, una muy buena manera, de, digamos, de cerrar una carrera deportiva. Sin duda la oportunidad que se presenta ahora, eh, mucho la quisiera ¿no? Es única, es única. Por eso te digo que si ascendemos, hemos ascendido ya, y si ganamos el tuito de liga, me en retirada no voy a tener en lo alto como los toreros. Sí, pues sí. Pues sí. ¿Y la afición eh, un mensaje, una dedicatoria, no, de lo que es este ascenso? La afición, no, la afición es el, el, el jugador número 12 nos ha demostrado aquí en Esperan de que era que mojan ido con nosotros y la verdad que su apoyo un 10 por ello, porque la verdad que se han portado de de lujo y, y nada más que agradecerle y que el año que viene vuelvan a, a aquí que este equipo sigue para adelante, que este equipo tiene una buena plantilla para luchar san primera. Toño, muchas gracias en hora A ti. estaban esas palabras de los jugadores de algunos de los componentes de este briñón deportiva de la temporada 2017 2018 que ya por pronto uh, por lo pronto ha conseguido pues el ascenso a esa primera andaluza y vamos a ver vamos a ver lo que le puede esperar también al conjunto ubriqueño que eh, lo tiene muy de cara lo tiene a huevo para proclamarse campeón ...de eh, la segunda andaluza gaditana... ...dos partidos... ...dos puntos de diferencia sobre el segundo... ...y veremos a ver... ...vamos a repasar ya los últimos datos... ...de lo que fue este choque... ...recordemos eh, en este caso... Eh, ...el 11 con el que partía el Ubrique... ...Unión Deportiva... ...en la tarde de ayer... ...con Alberto nuevamente... ...en la, en la portería... ...con esa defensa... ...ese centro de la defensa que eh, comandaron tanto Carlos Gil, que volvía tras el partido de sanción, como eh, Dani y Chávez, con las bandas, eh, en este caso, para Mario eh, y para a lobo Y luego, pues, eh, el resto de eh, jugadores ya en el centro eh, del campo, eh, Álvaro con eh, Pedro Pablo... Eh, con Aníbal, con eh, eh, Fran en una banda, Lolo en otra, y, y como siempre, eh, Antonio Domínguez eh, Peluca en la delantera. Pues eh, así eh, fue el once que presentó Miguel Domínguez en la eh, tarde de ayer. En el banquillo esperaron su oportunidad Benji, eh, Barra, eh, Paco, Juanmi, Juanda, Raúl y Juanpe. Ese, eh, como decimos... Eh, ...fue, en la expedición, fue el equipo que presentó eh, Miguel, eh, eh, la convocatoria... ...Miguel Domínguez en la tarde de, de ayer. Marcadores de esta jornada, pues, Alma de África 2, Divina Pastora Saluqueña 1... Eh, ...Puerto Real 1, Alcalá del Valle 2, eh, Tarifa 2, Lasalle 2... ...Ribera 4, Juventud de Prado de Rey 2, Barbate 4, Espera 0... Eh, los cortejillos, 1, Algeciras, B, 3 y Medina Balompié, 1, Faccinas, 0. Como decimos, el único partido que, mm, del, sobre todo el que estábamos pendiente era de ese tarifa, Lasalle-Algeciras, también, eh, pues, si pinchaba, era otra de las opciones, ¿no?, si <coughs> sí ganaba Lasalle para que Lubrica Unión Deportiva ascendiera, pero, como ya comentamos, muy difícil que el fidel al algecireño Con lo que tenía en juego se los dejara eh, a, a, a, a los cortijillos, ¿no?, ante el equipo de eh, los eh, cortijillos. Eh, decir, por lo tanto, que la clasificación queda ahora mismo así. Ubric Unión Deportiva es el único que matemáticamente ha logrado hasta el momento el ascenso, tiene 69 puntos. 67 Alcalá del Valle, 65 Algeciras B, 65 Tarifas son los cuatro equipos que siguen. Ahora mismo mandando en esa tabla clasificatoria 61 punto tiene la Salle, 60 San Bernardo, 54 Puerto Real, 46 Medina Balompie, 43 Los Cortijillos, 38 Juventud de Prado del Rey, 34 Divina Pastora Saluqueña y espera 31 Barbate y Facinas, eh, 30 Atlético Saluqueño, ve en zona de descenso Rivera con 27 y el ya descendido Alma de África. ¿Cómo está la cosa? Como hemos dicho, la única opción para que el Unión Deportiva sea campeón de liga, eh, el único resultado del que depende es del mismo, es decir, que gane empleado de rey y que Alcalá del Valle empate o pierda. ¿El resto de equipos? Pues en este caso ya no importan a Lubric Unión Deportiva, al menos en lo que se refiere al ascenso, tendría que perder el conjunto ubriqueño para que se le acercaran, porque ya tiene a cuatro puntos a Algeciras B y a cuatro puntos... Al, al tarifa como decimos antes el tarifa no es que se haya complicado la vida todavía supone eh, depende todo del mismo pero imagínense que con lo que hay en juego en eh, la próxima eh, jornada al del valle gana y pierde tarifa y gana la salle y gana san bernardo gana las salle se pone a un punto a una última eh, quedando una última jornada eh, teniendo ya te, habiendo tenido esta, este fin de semana la posibilidad matemática de lograr el, el ascenso Pues vamos a ver lo que ocurre en esa próxima jornada. El Alcalá del Valle de Tarifa se miden entre sí. La Salle recibe al Rivera. El, como decimos, el Ubricuyón Deportiva viaja hasta Prado del Rey y San Bernardo recibe al conjunto de los Cortijillos, mientras que Algeciras B recibe al Medina Balompié. Esa, insistimos, la, la jornada de la semana que viene. Y la última, estos serán los enfrentamientos directos. O en este caso, los que, los que tienen están relacionados con los rivales ubriqueños. El Tarifa recibirá a la Divina Pastora Sanluqueña. Alcázar del Valle eh, se desplazará a Paterna de la Ribera. El Ubrique Unión Deportiva, como saben, recibe a la Salle. Y Algeciras B viaja a Facinas y a San Bernardo a Medina Balompié. Una última cosa ya para cerrar este capítulo del Ubrique Unión Deportiva, señor, y es que en el apartado de goleadores el tanto que conseguía... Eh, a, a Peluca eh, fue el vigésimo gol de esta temporada Es el cuarto máximo realizador de la categoría Está a tres tantos del Pichichi eh, Que es Alberto Trujillo del Tarifa Y a dos de eh, Jesús Varo también del Tarifa Y de Borja Pimentel del Alcalá del Valle pues Vamos a ver lo que ocurre en estas dos últimas eh, jornadas Sabemos que es un tema secundario eh, Tanto para el propio jugador Eh, como para el equipo pero bueno, pues no, no está más eh, no está de más también ver si existe la posibilidad de que eh, un ubriqueño pues se convierta en pichichi de la, de la categoría está muy complicado pero bueno todavía como decimos quedan dos jornadas Último minuto que vamos a aprovechar para repasar lo que dio de sí la, la jornada en otras categorías Donde sí se jugó partido, por ejemplo, categoría cadete eh, Florida 4, Villa Martín 1, Guayasierra de Cádiz B 1, Alcalá del Valle 3 Solvera 5, Gédula Balompié 1, Arcos 0, Escuela de Fútbol Paquete 2 El partido Ubrico Deportiva Atlético San José se jugó la semana pasada, como saben 4 a 1 para el Ubrico Unión Deportiva Espera 0, Trebujena 3 y Veterano Jerez B 4, Puerto Serrano Atlético 1 Eh, queda una jornada, a falta de una jornada Así va la clasificación, Alcalá del Valle campeón Con 60 puntos, vaya como están Los equipos de Alcalá 55 para Villamartín, 54 Olvera 53 Puerto Serrano Atlético 52 Espera, 50 Florida Aquí ya hay un gran escalón 42 veteranos Jerez B, 40 Trebujena, 36 hueas Serra de Cádiz B, 34 Atlético San José, 28 Arcos B, 27 escuelas de fútbol Paquete, 25 decimotercera posición para Lubrica Unión Deportiva, 19 ejedula Balompié, cierra la tabla con tres puntos afición jerezista. El próximo rival de Lubrica Unión Deportiva será el Trebujena. Con el Alevín, ya sabe que jugó el pasado jueves, se eh, perdió 6-0 a 0 ante el Comarca de Jerez, la jornada nos dejó resu estos resultados, Escuela de Fútbol Paquete 1, Puerto Serrano 11, afición jerecista 2, Güey Asirra de Cádiz B 7, eh, Arcos B 4, Florida 4, Flor eh, Florida Club Deportivo, Florida Club de Fútbol 0, Liberación 10 y Alcalá del Valle 8, Bornense 1. Comarca de Jerez, campeón de liga con 90, 83, Liberación 82, Puerto Serrano Atlético, 72, Gedura Balompié 68, Villamartín A64 en sexta posición en Lubric Unión Deportiva. Ha jugado ya los eh, todos los partidos eh, porque quedó una jornada, pero ese partido ya lo adelantó, como hemos dicho el jueves, Lubric Unión Deportiva empató a cuatro. Eh, no no adelantó ese partido. Eh, empató a cuatro con el Gédula eh, Balompié. No es que adelantara el partido de esa jornada, adelantó el de esta, pero ese partido ya lo había jugado con antelación. Como decimos el partido que terminó con empate a cuatro. Lo cierto es que, como decimos, eh, ya ha terminado su andadura en la Liga, ha jugado, eh, en este caso, 33 partidos, ha ganado 21, ha empatado 1 y ha perdido 11, 161 goles a favor, 94 en contra. Tras eh, él, el UEA Sierra de Cádiz con 63 puntos, se ha quedado Lubric Unión Deportiva por encima del UEA Sierra de Cádiz B, 62 Alcana del Valle, 53 esperas, 45 por lo nuevo La Granja B, 41 afición jerezista 36 a B, 31 Veteranos Jerez B, 29 a Florida Club Deportivo, 26 a Hornets Atlético, 9 a Florida y 3 puntos Escuela de Fútbol Paquete. Y el viernes sí jugó el Ubricuñón Deportiva Benjamín ante el Comarca de Jerez, un partido en el que los jerezanos vencieron por 7 goles a 3. El Ubricuñón Deportiva se desplazó pues con algunas bajas, muy mermado por el tema de las comuniones, ...jugadores que se ausentaron porque al siguiente día... ...pues tenían que oficiar pues su comunión... ...y bueno pues se presentó a este partido... ...y la verdad que no comenzó nada mal porque... Eh, ...pues a los 12 minutos ya ganaba por 0 a 2... ...con dos goles de Adrián Trujillo y de Iker Jiménez... ...sin embargo el equipo uriqueño encajó al primer gol... Y parece que el equipo se desmoronó a partir de ahí, ya se puso nervioso y luego ya fueron llegando los goles del Comarca de Jerez, que al descanso se fue con una ventaja de 5-2. Eh, jugaron bien, tanto un equipo como, como otro, pero ya decimos, se lubricó Unión Deportiva con, con, esa, con esa ausencia de jugadores importante. Eh, jugaron por parte de lubricuñón Deportiva Giovanni Jaén, eh, Hugo López Javier Mateo, Adrián Trujillo, Juan Carlos Virch Cándido González e Iker Pérez también estuvieron Esteban Martín, Adrián Moreno José Antonio Pacheco y Juan José Manzano eh, el último, bueno, los tres goles uno obra de, de Adrián Trujillo otro de Iker Pérez y otro de Javier Mateos, la jornada nos dejó estos resultados Escuela de Fútbol Paquete 2, Puerto Serrano 12, Marjanista 5 Villamartín 5 Eh, Veteranos Jerez B2, Pueblo Nuevo La Granja B4 Arcos 10, Florida Club Deportivo 2 Atlético San José 0, Liberación 3 Y Alcalá del Valle 8, Bornense Atlético 4 mm, Campeón a falta de, de una jornada para que termine la, la liga Pues eh, el conjunto del Arcos eh, con 82.79 comarca de Jerez 64 tercera posición para el Ubrique Unión Deportiva 62 Liberación, 60 Alcalá del Valle 49 Atlético San José 47 Villamartín, 43 Pueblo Nuevo La Granja B, 37 Jerez Deportivo Fútbol Club y Puerto Serrano Atlético 33 Marianistas 26 Guadalcacín 25 Florida Club Deportivo 23 Veteranos Jerez B 8 Bornense Atlético y menos 3 puntos Escuela de Fútbol Paquete El Ubric Unión Deportiva no va a jugar la última jornada porque eh, ya Eh, bueno, va a jugar El partido que le, que le enfrentaría A Marianistas lo jugó Hace un par de semanas Ganó el Ubrique Unión Deportiva por 6 a 4 Por lo que sumará 3 puntos más en su casillero eh, Inalcanzable por lo tanto El conjunto ubriqueño Para liberación, como decimos Se mantiene en esa tercera posición Por lo tanto, eh, ha cerrado ya la temporada También el Ubrique Unión Deportiva Benjamín Alevín y Benjamín lo cierran, la próxima jornada, el próximo fin de semana será la última jornada tanto en categoría cadete como en categoría infantil que descansó este fin de semana ya saben que Lubrico Unión Deportiva se va a jugar el título de liga aquí en casa ante Olvera si gana campeón de liga y por lo tanto eh, va a, a jugar esa fase de ascenso como primer eh, clasificado de su grupo para despedirnos lo que se refiere al resto de la jornada del arco selló también ya su permanencia y menos mal porque el equipo había caído en una deriva que ha pasado esta temporada de venir de la mejor temporada de su historia, de jugar el ascenso la segunda vez y por primera vez la Copa del Rey a quedarse a las puertas del descenso. Eh, muchos cambios de entrenador este en esta en esta temporada, eh, hasta cuatro entrenadores han pasado por el banquillo, al igual que multitud de jugadores. Eh, ha habido salida y entrada durante toda la, la temporada, ha sido pues un poco caótica, ¿no?, Eh, ya decimos ha estado eh, el objetivo era pelear por meterse en el ascenso y finalmente pues eh, se ha visto apurado para eh, conseguir la permanencia. Ganó 0-2 en Castilleja, lo consiguió ya matemáticamente a falta de una jornada y por lo menos eso es lo más positivo que podemos destacar de esta temporada del, del Arcos. Igual Alcazín por su parte perdió en esta última jornada por 4-0 ante el Ceuta y va a tener que esperar ...el equipo de Panzi... ...hasta la última jornada... ...para también asegurar... ...esa permanencia... ...ahora mismo está salvado... ...pero solo un punto por encima... ...de Atlético Nubense... ...y Alcalá este último... ...ya en zona de descenso... ...y dos por encima de Los Barrios... ...que es el penúltimo clasificado... ...el próximo rival... ...precisamente... ...del equipo... ...del Guadalcacín... ...es el Atlético... ...Nubense... ...en este caso... Eh, ...rival directo... ...ante el que no puede... ...fallar... ...lo bueno es que... Eh, ...le sirve hasta... ...hasta el empate... Y en primera, eh, Andaluza, destacar también la victoria por 4-2 del Trebujena con un hat-trick del ubriqueño Panadero. Una victoria al, al igual que la del Villamartín en el duelo serrano ante el Gédula por 0-2. Eh, ahora mismo faltan dos jornadas también en esta categoría. El Bazán es el que comanda la misma con 68 puntos, 62 Jerez Industrial, 61 Roteña. 59, Trebujena. 55, Villamartín. 54, Chiclana. La próxima jornada el Chiclana se mide al líder, Albazán, mientras que el Villamartín recibe al San Fernando B y el conjunto del Gédula viaja al torno para medirse al torno 2009. Con esto nosotros nos despedimos. Recordamos que esta tarde hay segunda jornada del Grupo B del Trofeo del Petaquero de Fútbol 7. A las 9 de la noche, de Piña de la Espiga. A las 10 Escuela Patronato Municipal de Deportes Dimopel. Mañana volvemos con más asuntos. Nos han quedado muchas cuestiones pendientes, pero ya saben, hoy, por obligación, nuestro tiempo eh, lo tenemos que dedicar a ese ascenso del Ubrique Unión Deportiva. De nuevo, tanto al equipo como a los aficionados y a los patrocinadores, enhorabuena por ese ascenso y ahora a por la Liga. Muchas gracias por su atención. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Hasta mañana.